Este viernes pasado se clausuró en Concepción de Chile el Congreso sobre la Educación Católica. La presidió el secretario de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, enviado por el Papa. Es un arzobispo llamado Jean-Louis Brugués. Es interesante el discurso de clausura que él hace sobre los colegios católicos para que tengamos una idea como la iglesia ve la misión la función del congreso católico en este congreso donde estuvieron presentes muchísimos rectores y educadores de, la, eh, de los colegios de la iglesia el prelado francés constató que en el mundo existen 1.200 universidades católicas, 1.200 universidades, 2.700 seminarios, lugares donde se forman los seminaristas, muchos de estos seminarios son universidades, y 250.000 escuelas católicas, entre primarias y secundarias, muchas de ellas son primarias y secundarias. 1.200 universidades, 2.700 seminarios, 250.000 escuelas corresponden a la congregación para la educación católica, la iglesia les ayuda, les eh, eh, las reúne, les envía documentos para que se mantengan fieles en la fe, en la tarea cristiana de enseñar y de evangelizar. Estos números, dijo Jean-Louis Brugues, explican la extraordinaria oportunidad que tiene la Iglesia de transmitir una educación en muchísimos lugares, lugares de gran desarrollo y de buen estado económico, como lugares muy pobres, los más pobres del planeta, y en las sociedades que no alcanzaron el desarrollo. África, eh, Asia, eh, por ejemplo, Jurito Palmieri está haciendo una escuela de eh, lenguas, de enseñar lenguas y de artes y oficios, de enseñar a trabajar a chicos y a chicas de Pakistán. En este contacto con la juventud, dice... Brugues, el arzobispo hay naturalmente otros contactos no solo en la escuela sino también en la parroquia en los movimientos juveniles pero me parece, dice él que la escuela católica desempeña un papel único en el sentido de que dentro de la escuela el niño se constituye el niño se construye en todas sus dimensiones intelectuales morales, espirituales sociales la escuela completa la formación cristiana para que este niño como va creciendo se, se va insertando en la renovación de este mundo en un mundo distinto la escuela católica ofrece en este sentido una formación integral abarca toda la persona no es sólo una formación intelectual que sepa algunas cosas aunque la formación intelectual tiene una gran importancia es además una formación humana, afectiva, espiritual en un contexto de valores evangélicos se va formando pero teniendo como modelo las enseñanzas de Jesús en el Evangelio si el alumno ha tenido la oportunidad de conocer dentro de la escuela una formación completa que lo haga dichoso, que lo haga feliz, durante toda su vida tendrá una visión armoniosa de la fe de la Iglesia. Indicó el arzobispo rugués que la primera impresión es siempre la mejor. En ese sentido hizo ver que la responsabilidad de los educadores es muy grande. Para mí dijo, lo digo como profesor, se ve que Jean-Louis Brugues es docente, es una de las vocaciones más bonitas del mundo. en contacto con la juventud ha sido una fuente de juventud para mí mismo. Uno no se envejece cuando se mantiene en contacto con los jóvenes trabajadores, y con los niños hermosa observación que podemos atestiguar a través de muchos docentes de nuestro medio por eso invita el secretario del, eh, de la congregación por la educación católica a guardar a cuidar la identidad católica de los colegios consideró que el primer desafío que se plantea hoy a las escuelas de la iglesia es el de comprender lo que significa la identidad católica ¿qué es ser colegio católico? ese problema se plantea en el mundo entero pero parece que nos ayuda a entender que es un colegio católico la etimología de la misma palabra ¿qué significa la palabra católico? católicos en griego, en primer sentido de la palabra quiere decir universal, uno frente a todos, universal que abarca a todos y esto supone dos consecuencias, primero tiene que abarcar la universalidad del saber, una escuela católica es una escuela abierta al abanico del saber subrayando que puede hablar de la escuela católica como una escuela de excelencia no porque sea perfecta, sino aspira a la excelencia, a completar la formación total la universalidad del saber de las ciencias, del saber de la vida, del saber de la fe y en segundo lugar, universal también se refiere, dice Brugues a la apertura que la Escuela Católica tiene hacia todos los hombres. En todo el mundo es una manifestación de la tarea de la Iglesia Católica. Los colegios son simplemente una manifestación de la obra, del trabajo, de la caridad del amor al prójimo que debe tener la Iglesia Católica. Es una escuela abierta a todos sobre todo a los que necesitan cultura, especialmente a los más pobres. Significa poner la excelencia a disposición de todos, en especial de los que no tienen recursos para alcanzar un nivel de cultura. En este sentido, podemos decir que la escuela católica desempeña un papel profético, ¿Qué es un papel profético? Es la confesión de una fe particular. Ser profeta es anunciar la vocación de cada hombre, anunciarle al hombre a qué lo llama Dios en este mundo. Y en segundo lugar es denunciar los errores de este mundo, el estatismo sin Dios, sin patria el estatismo revolucionario que descompone todo el sistema de la educación la confesión de la fe católica dentro de la escuela es un problema es muy complejo porque la escuela debe ofrecer la fe católica pero no puede obligar ni imponer un camino para que se abrace por la fuerza la fe un camino de descubrimiento de la fe. No podemos pedir a todos los docentes presentarse con una fe completa, es algo que depende de la conciencia de cada uno. La Iglesia ayuda a que esta conciencia se vaya perfeccionando, se vaya profundizando. El sueño sería que un adulto con una fe con dudas, con una fe débil, tenga la posibilidad de descubrir en este camino docente la madurez de la fe que le sirva como guía en la vida. Finalmente, en la escuela, pensando en particular en los alumnos, el obispo Brugués expresó que la escuela católica representa la cara materna de la iglesia, es como una mamá que tiene sus hijos, y el educador es el sacramento, es el signo visible de esa ternura de Dios que se manifiesta por medio de la iglesia, la iglesia es el espíritu maternal y el docente es el sacramento, es como la iglesia da la el signo de la ternura de Dios con los que vienen a buscar una familia escolar, una visión nueva de la existencia, una maduración para la vida. Naturalmente, cada uno manifiesta esta ternura en la iglesia como docente, en la escuela, a su manera, de acuerdo a su carácter, a su formación, a su edad, a su identidad, a su condición sexual. Lo que necesita más el hombre es el amor, y el amor de Dios se descubre al principio en la escuela católica. Así finaliza Monseñor Brugués, Monseñor Jean-Louis Brugués, esta exposición. Yo me... Pregunto de una manera muy inquieta qué tremenda responsabilidad le carga sobre los hombros a las escuelas católicas esta secretaría, este ministerio de la educación católica de la iglesia le carga un fardo pesado a las escuelas de África a las de América del Sur a las del Medio Oriente a la de los países desarrollados. Todos tenemos que educar de la mejor manera posible para que nuestros alumnos encuentren el lugar que Dios les ha destinado en esta vida.